Señora presidenta de la Comunidad Fuera de Navarra, señora presidenta del Parlamento, señora delegada del Gobierno, alcalde de Tudela, representantes de partidos políticos, presidente y junta de la CEN, alcaldes, alcaldesas de la Ribera, representantes de entidades públicas y privadas, empresarios, amigos y amigas. Buenas tardes y bienvenidos. Nos encontramos de nuevo una noche que no es una noche cualquiera esa noche de la empresa de La Ribera, una noche que cierra una jornada de trabajo y en la que la Asociación de Empresarios de La Ribera se reúne para distinguir los valores de las personas y organizaciones que merecen nuestro respeto, reconocimiento y que representan el ejemplo al que todos aspiramos en nuestra eh, trayectoria personal y profesional. Como ya dije el año pasado, es la noche en la que las personas con la visión, dosis de pasión, o la mezcla de ambas características, más la voluntad, el esfuerzo, la solidaridad, se enfrentan con resolución y acciones a retos difíciles, identifican oportunidades de negocio y organizan los recursos necesarios, sacrificando tiempo de sus familias para destinarlo al servicio de sus empresas en la confianza de que el trabajo siempre dará sus frutos. Hoy es, pues, la noche del empresario Rivero y del AER, entidad en la que caemos las grandes empresas, las pymes y micoprimes, que trabaja para mejorar el entorno económico social de La Ribera y que contribuye a que la figura del empresario sea conocida, reconocida y sobre todo respetada. Efectivamente, galardonamos hoy a dos empresas que son un ejemplo de generación de riqueza, de empleo, además de entusiasmo, ilusión e innovación. Queremos felicitar públicamente en esta 16ª edición del galardón la trayectoria empresarial de José Luis Moracho, al frente de pavimentos de Tubela, y de Ricardo Gil, que lidera el restaurante 33, como reconocimiento al relevo generacional. Desde aquí queremos expresar nuestra más sincera felicitación, porque sois un modelo a seguir. Desde hace varias décadas, son muchas las entidades y foros de contenido político, económico y social que que coinciden en señalar que Tudela y su área de influencia es, o puede llegar a ser, uno de los núcleos productivos y de servicios más importantes del Valle del Ebro que posee unas estrategias específicas claras que con su privilegiada situación geográfica viene dominado como el corredor cantábrico mediterráneo El pasado viernes, 10 de noviembre se presentó en el campus de la Universidad Pública de Navarra titula la estrategia comercial de la especial de lezón inteligente de la Ribera de Navarra. Y creo que las dos empresas a las que hoy galardonamos y reconocemos son dos buenos ejemplos del modelo productivo al que se refiere el plan de activación comarcal que se ha coordinado y dinamizado desde el consorcio Eder. El que como objetivo principal se pretende impulsar la Ribera bajo un modelo económico cimentado en la innovación la tecnología y la cualificación de los recursos humanos Creo y creemos que ya es el momento de ponerse a trabajar y de aprovechar las fortalezas que ofrece esta comarca En ese sentido desde AER nos congratulamos de haber contribuido a dar forma a un documento con nuestras ideas peticiones y trabajos que en muchos casos eran reivindicaciones históricas de los empresarios Ahora confiamos en el consorcio ETHER para que asuma el papel de liderazgo y que capitaníe el futuro para que todo lo que concluye el documento estratégico se concrete en realidades palpables hace mucho escuché afirmar al presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra don José Antonio Sarrea que hoy aquí nos acompaña en afirmar que el futuro ya no es lo que era en base a la dificultad de predecir el futuro ante la velocidad a la que se suceden los cambios de esta sociedad cambiante. Pues bien, estoy seguro de que con voluntad política para asumir en sus programas el trabajo realizado en la Estrategia Comarcal por todos sus interlocutores, por supuesto también de la AER, vamos a poder contribuir a cambiar el actual modelo de desarrollo de la Ribera y vamos a conseguir que efectivamente el futuro será lo que hayamos previsto que sea. Desde nuestra organización acudimos siempre predispuestos a aportar, a sumar y siempre nos brindamos a trabajar por la mayoría de nuestras empresas y, por ende, por nuestra comarca. Vamos a hacer nuestras las conclusiones de la estrategia comarcal, un documento que por la convocatoria obtenida el resultado ilusionante fruto de la gran participación social y que ha generado grandísimas expectativas. Pero más allá de las macrocifras que se presentan en el documento estratégico que indica la necesidad de invertir más de mil millones de euros de aquí al 2030 no olvidemos que el papel aguanta todo vamos a poner vamos a ponernos a trabajar para que el contenido de este documento se dote con el presupuesto, con partidas concretas y con plazos de ejecución y añadiría, todos los actores participantes deberíamos de estar vigilantes para que esta estrategia no sea para toda la ribera, no cayendo en la centralidad de Tudela, lo cual creemos que sería un mayúsculo error. El sector productivo es uno de los pilares que pueden hacer realidad las consideraciones que contemplan el análisis comarcal. Como representante del mismo, no voy a dejar pasar la oportunidad y recogiendo el guante lanzado por el presidente del consorcio de Eder en la presentación del plan de activación, le voy a recordar que mal empezamos si la visión que se tiene de la clase empresarial es la de, la de ver al sector en uno al sector envuelto en un en, en un panorama de victimismo al cual referiste estimado el eco nada más lejos que el victimismo es el espíritu de un empresario y un empresario que genera riqueza y empleo hasta que llega ese momento le aseguro que nos que no siempre es así si algo caracteriza a un empresario es que pone el corazón, la vida y que asume el riesgo ante una idea. Pero hablo de riesgo cierto, el que se hace cuando se pone en peligro todo su patrimonio, ese que permite afirmar que se la juega. Quiero recordar que hemos pasado unos años muy duros, con una incidencia especial de la crisis en la Ribera, y cuando los empresarios hemos puesto nuestra situación sobre la mesa no estábamos mostrando como víctimas sino señalando nuestras dosis a veces muy cruda de realidad la estrategia comarcal de especialización inteligente de la Ribera ha señalado varios factores de competitividad además de mostrar sus potencialidades de futuro en áreas económicas prioritarias de nuestro tejido empresarial como son el sector agroalimentario el turístico las industrias creativas culturales el de las energías renovables junto a la construcción vivimos una época de cambios y es evidente que tenemos grandes retos que afrontar y para hacerlo la estrategia aborda como primer factor de competitividad para impulsar la comarca el desarrollo empresarial somos conscientes de que no podemos permanecer inmóviles esperando tiempos mejores hay que abrir nuevos caminos hay que tener predisposición para el aprendizaje junto la internacionalización la alianza entre instituciones la innovación sigue siendo, a fecha de hoy, nuestros grandes retos de futuro. También es imprescindible un cambio cultural empresarial. En este sentido, desde la CEN y por extensión en la ARC, se ha invitado a las empresas a sumarse al nuevo modelo de mejora de la competitividad de las empresas a través del capital humano. En el que se propone una transformación interna de las organizaciones empresariales hacia esta nueva cultura de empresa, Estoy hablando de un modelo basado en seis pilares esenciales que proporcionarán con una mayor productividad y una buena gestión del talento. Este nuevo concepto se basa en las personas y en el conocimiento, en el diálogo social, en la conciliación familiar, en la capacidad de adaptabilidad y en conceptos como la comunicación, la credibilidad, la productividad, la creatividad y la innovación. La, in la formación es otro factor clave en si lo que pretendemos es crear sociedades de bienestar pero competitivas la Asociación de Empresarios de la ribera defiende como factor clave la formación del capital humano pero entendemos que son las propias empresas las que tienen que diagnosticar sus necesidades y esas a esas necesidades las que se tienen que responder desde políticas impulsadas de la administración y no al revés apostamos por una formación competitiva pero no por un modelo de formación de libre concurrencia. Nuestro actual sistema de formación cada vez se aleja más a los agentes económicos y sociales. Está burocratizado y administrativizado, de manera que priorizando el control y presencia de la administración en todos los procesos, se desvirtúa su objetivo fundamental, cual es elevar el nivel de conocimiento de nuestro tejido empresarial para hacerlo más fuerte y competitivo. Creemos que resulta fundamental la participación efectiva de las empresas en los programas de formación de parados y ocupados, porque son las empresas las que crean empleo y son las empresas las que mejor pueden ayudar a facilitar la búsqueda de trabajo para las personas desempleadas. La formación tiene un profundo sentido social, ya que aumenta la empleabilidad y la oportunidad de obtener un mejor salario. Las infraestructuras son un capítulo de importancia excepcional para abordar el futuro de nuestra comarca. Una economía bien estructurada necesita bien estar bien comunicada y contar con las mejores infraestructuras. Por eso, desde Aéh llevamos años reivindicando la necesaria mejora de las vías férreas convencionales, de un mayor número de conexiones intermodales y de una conexión de alta velocidad. Quiero agradecer públicamente que la política con mayúsculas ha conseguido poner en marcha el nuevo proyecto del TAF y que se haya alcanzado un acuerdo que va a permitir que el fomento asuma la conexión de alta velocidad de los tramos comprendidos entre presencias de Jalón y la I-Vasca atravesando Navarra y por supuesto con Parada en Tudela lo contrario este acuerdo hubiera supuesto una absurda erosión de la inversión pública ya realizada y la creación de cementerios públicos para uso y disfrute de una política sin sentido los empresarios hemos considerado siempre que una comunidad tan exportadora como la nuestra, el proyecto de la TAP resulta imprescindible por su contribución futura y significativa a la creación de riqueza, empleo y competitividad. Desde ayer también nos felicitamos también de que se han sido capaces de reconsiderar e impulsar definitivamente la construcción de la segunda fase del canal de Navarra. El agua es riqueza, pero aún más el agua es vida. Como se ha dicho en otras ocasiones, no hay más agua más cara que la que no se tiene. Nuestro sector primario, ribera necesita agua. Nuestros vecinos también, como el agua de boca, de calidad. Pero también las empresas. Y esa es una de las conclusiones más claras puestas de manifiesto por los participantes en la elaboración de la estrategia inteligente de la ribera a la cual me estoy refiriendo. Ahora ya no nos queda más que que se concrete una vez por todas el proyecto de la Autovía Tudela Madrid ...con Medina Celi... ...que es otra de las aspiraciones de nuestra asociación. Otro de los factores de competitividad que marca la estrategia comarcal... ...es la I+. +D. Sabemos que hay sectores de actividad más productivos que otros. Los sectores tecnológicamente más sofisticados son más productivos... ...que los menos intensos en capital y en tecnología. Y no son precisamente los de mayor implantación en nuestra comarca... Es por ello por lo que señalamos la necesidad de cambiar el modelo productivo de la Ribera. Por ello, invito a todos los actores a involucrarse en un análisis serio y a empezar a plantearse el reparto territorial de los centros tecnológicos o de las multinacionales. Los costos logísticos y de I no son los mismos para una empresa de la cuenca que para uno de la Ribera. A modo de reflexión me gustaría conocer las razones que explican la diferencia salarial media entre unas zonas y otras de Navarra y el impacto que tiene en la brecha salarial entre la ribera y la cuenca de Pamplona. Tanto la fuga de conocimiento que venimos sufriendo desde hace años como la falta de centros estratégicos o tecnológicos o la existencia de un sector productivo poco generador de valor añadido. Tenemos que trabajar intensamente para plantear soluciones para evitar la fuga de conocimiento. La estratégica, la estrategia inteligente de la Ribera también aborda el contenido del anteproyecto de ley foral de la contratación pública. Y en esta materia nuestra asociación demanda máxima homogeneidad y coherencia en la Ley Estatal de Contratos Públicos. Además, la entendemos que deben priorizarse los valores técnicos frente a los económicos en las concesiones de servicios y trabajos y es imprescindible establecer unos criterios claros y objetivos de la consideración de ofertas anormalmente bajas, realidades que también aparecieron en los procesos de participación de la elaboración de la estrategia inteligente de la Ribera. Los empresarios ya estamos trabajando sobre nuevos escenarios, Pero en el camino nos encontramos muchos obstáculos, demasiados. Unos son burocráticos y otros de tanta y profundidad e importancia como la política fiscal. Y es ahí cuando nos encontramos de frente con las administraciones públicas. Mi primera reflexión va dirigida a toda la clase política. Sean ustedes conscientes de que una decisión inadecuada puede poner en riesgo la viabilidad competitiva de nuestras empresas. Y las ocurrencias no tienen cabida en la vida real. En mundo de la economía y de la empresa, equivocarse equivale muchas veces a desaparecer. Desde la AER nos manifestamos en contra de la política fiscal confiscatoria que perjudica la libre actividad empresarial, que está situando a Navarra en una de las peores situaciones competitivas frente a otras comunidades. Desde esta misma tribuna, el año pasado, ya puse de manifiesto la preocupación existente en el empresarial Rivero y Navarro con el impacto que podría acarrear la reforma fiscal anunciada por entonces. Vemos que mis palabras provocaron como mucho emociones, pero no decisiones. Mi deseo es que hoy no caigan en el vacío. Desde nuestra asociación nos hemos manifestado contrarios a las últimas reformas fiscales del gobierno de Navarra, que han situado los tipos tributarios de la comunidad foral como los más altos de España. Así, como el que se mantenga en vigencia el impuesto del patrimonio la reforma fiscal implementada en el 2016 se tradujo en una clara e importante subida generalizada de impuestos a las que se le han sumado nuevos incrementos, por ejemplo en IRPF los contribuyentes navarros ya pagan más que el resto de los contribuyentes nacionales las reformas además ha afectado especialmente a las rentas medias y sobre todo a las familias con hijos, además También se penaliza a los ahorradores, ya que se han visto recortados los beneficios fiscales de los que ahorran en planes de pensiones. El impuesto de sociedades también ha aumentado sus tipos, con la excusa de la reordenación, lo que ha generado una mayor presión fiscal a las empresas navarras. Señora Presidenta, vuelvo a sugerirle que reconsidere la política actual fiscal de su gobierno. Navarra tiene una gran herramienta para establecer y mantener un sistema tributario coherente y que recalde para finalizar los servicios públicos, pero sobre todo que sea competitivo para la atracción de actividades y de empresas, guardando los debidos equilibrios y la solidaridad. Así era hasta hace poco, y le recuerdo que éramos observados y envidiados por otras comunidades vecinas. Nuestras empresas, los empresarios, necesitamos de un interno de confianza y de estabilidad, Pero no solamente depende de nosotros. Las administraciones públicas pueden y deben de fomentar, prometer y colaborar para generar ese clima de unidad. Y es la administración quien debe marcar las pautas, pero son las empresas quienes deben de actuar y responder porque son imprescindibles para salir de los estados de crisis. Acabando, permítame, permitirme que haga una vez más referencia a la morosidad, punta de lanza de mi inquietud como presidente, Yo también quiero recordar a los empresarios que hoy no nos puede acompañar por esta dichosa lacra. Al hablar de morosidad, hay dos responsables, el moroso y la administración. Quiero ser rotundo en este tema. Renievo de los empresarios que hacen de la morosidad una profesión, gracias a la indiferencia y permisividad de la administración. Por eso vuelvo y volveré a recordar a todos que mientras perdure este grave problema... En un estado de derecho como el nuestro tiene que cumplirse la ley y todos debemos contar con los mecanismos que nos garanticen que así sea. Quiero terminar mi intervención sin recordar lo sucedido, no quiero terminar mi intervención sin recordar lo sucedido recientemente en la comunidad de Cataluña. Es un buen ejemplo de hasta dónde puede llevar la política a la economía. El efecto que la política ha tenido sobre el sector financiero y sobre las principales empresas con sede social en aquella comunidad es claro, el capital arriesga, pero no se suicida. El conocido economista y divulgador Daniel Lacalle afirma que la reacción a la más que previsible fuga de empresas se ha difundido en los medios como una fuga de una región a otra, cuando lo que es realmente es una fuga de inseguridad a seguridad Y añade, y yo matizo, la reputa, la reputación y la credibilidad de una región o un país, al igual que a, la un, que a la de una empresa, se va ganando con el enorme esfuerzo de todos los días, día a día, y sin embargo se quiebra en un solo día. Es significativo que han sido cientos las empresas que han salido de Cataluña y ninguna la que ha optado por nuestra tierra Navarra no ha resultado atractiva ni para el capital, ni para el sector productivo lo que debería hacer reflexionar a nuestra clase política porque esto sí que ha sido enormemente ilustrativo para los que no han venido, pero también para los que dudan entre venir o no venir más de uno seguro que habrá pensado que sí que ha venido la empresa catalana, la administración de loterías de Sor pues eso por lo menos que reparta suelta. Agradecer a mis compañeros de Junta su contribución, trabajo y esfuerzo. Vamos a seguir trabajando por nuestra tierra y por nuestra empresa. Y también quiero agradecer y extender mi agradecimiento a Caixa y a Iberdrola por hacer posible este acto. Buenas noches, felicidades y enhorabuena a los agraubrados.